Radio Refugiodeviped2.com.ar transmitiendo para toda la galaxia, para todo el planeta Tierra, galaxias aledañas, desde la comodidad a través de las siguientes emisoras. Desde los viernes como hoy, a las veintidós horas por Radio La Retaguardia, las repeticiones, y los miércoles a las diecinueve horas. Por radio, porque yo creo que ahora si bajamos. ¿Me pasas la almohada esa? Este, nos va a hacer mal si bajamos. Yo creo que ahora tenemos que meter un, un vodka con picante, un Bloody Mary, y le damos. Eh, igual, y llegamos. Algún, algún speed, algo de eso, esas cosas que te levantan. No no, no, no, no. ¿Hojas de coca no tenés? No, no. no, uh, no bueno, damos no. otro mate. No, no, no, yo ya te dije, este, vodka con pimienta. Pero vodka con pimienta te, te da, después te da soñito, Fiaca. O sea, no, te, no, no quiero algo que me haga dormir en el medio del programa. Está empezando el programa, Giaco Te pone eso, Fernández. Te pone. ¿Estás seguro? Sí, eso te levanta eh, Expliquemos también, ¿no? La situación es una situación típica nuestra de Después de una vuelta de leer poesías en la imaginería Un jueves a la noche ¿no? y, y terminamos recién, ese es el problema Dos eh. años del Centro Cultural de la Imaginería De poesía bajo la autopista creo, este... creo, creo que hay una nota, creo No sé Yo no sé, acabo de llegar Yo me fui antes que vos igual ¿Vos te fuiste antes? Sí, yo me fui bastante antes Ah, Ah, vos te fuiste con un corpiño colgando del hombro Yo me uno. Que nunca supe de no, dónde salió no, no, no, no No, te lo tiró bajito, me parece desde sí, atrás. era de él Sí, era no, de él, justamente Yo me fui, a ver, ¿en qué momento me fui? Eh, vos hiciste lo de las luces ¿Por qué no se lo de las luces ahora de vuelta acá? ¿Acá? Sí, ¿no te animás? Y dale, dale Corremos un poco la el escritorio se puede creo que las medidas dan la la la la la la la la la la la la la la qué groso que sos está perfecto sí podemos hacer algo así igual depende qué canción me cantes esa esa yo es el ritmo que manejo la la la la la está bien no estaría bien un cantito más callejero algo así como el que cantaban ayer a madrugada me imagino ustedes manga de vándalos abrazados con hitos minores cuando salieron de la imaginería No, no, no voy a hacer declaraciones al respecto Pasamos ya mismo Al Servicio Meteorológico Nacional Ampliaremos después con lo de Jito, ¿eh? Porque ahí es donde haremos el refugio de soles sí. En el mes de Noviembre era Sí. Indica que para el viernes Tarde noche O sea, para hoy No, no veo desde acá, che. ¿10 grados, dice o 19? Eh, hoy viernes 19 grados. La máxima. la máxima. Ah, el otro es la temperatura, es la hora. Siempre me pasa lo mismo. Che, pero parece que se viene una lluvia para el domingo, el lunes no tanto, y el martes, el martes sí, tarde-noche también. Con calor, eh, 20 grados con lluvia. Está pesado, eh. Yo te digo que está pesado. Desde anoche que siento que está pesado. El... Sí. Y el pronóstico del tiempo para el día miércoles Advierte que no hay que acercarse Ni en joda a la zona de Neuquén A la legislatura principalmente, ¿no? No sé, no, no especifica Dice zona de Neuquén Ah eh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a esta nueva emisión de bipedos.com.ar, de El programa de radio portátil que no mezcla sandía con vino Eres que je, Che, este, muchas gracias Quito Minore, dos años de imaginería Un lugar abierto este, a la poesía, se podría decir Si, sí, dos años de mucho laburo de, de mucho correr, tras armar fechas de toda índole No solo de poesía, bueno Los jueves de poesía bajo la autopista, los, los que solemos andar por ahí, pero aparte, mucha fecha con bandas, con ahora que están metiendo barete, teatro, circo eh, Biblioteca, está. armaron una biblioteca incluso. La biblioteca Álvaro Yunque, a donde tengo que donar un librito, me, me, me hace acordar. Eh, y bueno, un espacio que poco a poco viene avanzando. ¿eh? ¿Cuándo crees que te va a acordarlo de la donación? Eh, la semana que viene. Bien. Va, la próxima vez que vayamos allá. En noviembre. A ver, Godofredo, bájame la, la sí, cortina. La, la cabeza. Sí, no, la cabeza. Se no también. revienta. Este, y vos venís además de. Este, antes de lo dejito, el viernes pasado, de Confesiones de Invierno. También estuvimos ahí participando en Confesiones de Invierno con un show doble. Un show con clavas y después con luces. Eh, muy lindo el ambiente. También creo que vamos a escuchar algo de, de lo que pasó esa noche. ¿Descubriste algo esa noche que valga la pena mencionar? Eh, a un, un poeta muy bueno. Sí, y en sí. la zona de este, las bebidas. Eh, ah, encontramos eh, el, mejor, el mejor argumento para abandonar totalmente el imperio. Sí. Que es el Fernet con Coca. Claro, para, tiene. Eh, si no querés hacerlo con Coca-Cola, la clave de, del éxito, de algo que puede cambiar tu vida, es un par de rodajitas de limón, Fernet y agua tónica. ¿Proporciones? Eh, la, que, la usual. La usual. Con hielo o sin hielo. Como te guste Les con hielo los haces con hielo Pero, pero tónica, tónica Tónica Y limón Es algo que Ha cambiado El paladar De todos los que estaban Presentes <risa> esa noche Y todos Probaban y decían Ah, mira Claro, porque estamos muy, muy como Instaurado, ¿no? Esto del Fernet con coca Pero en realidad Con tónica va mucho mejor está, está muy bien Y es más Toda la gente que bebía De ese frasco Porque no había vasos Había frascos Sí o sea, Sí, pequeño ¿no? Frasco de mermelada Claro, tipo De mermelada Sí, todo el que probaba El frasco decía eh, Y hacía una cara como de aprobación. En Refugio de Bípedos, nuestro Face, vamos a subir las fotos de la imaginería, si es que no la subimos, si no la pueden ver seguramente en los Face de hito o de poesía bajo la autopista, ahora sí, es suyo lo que va a decir. Eh, nada, ¿qué le parece si abrimos, vamos a ver, las gacetillas? que. Capaz que llegaron a nuestro mail, pero nunca lo vamos a saber porque no lo abrimos La semana pasada habíamos dicho que, hay una, que hoy había una charla en el Rosa Luxemburgo en relación a Campomar Se suspendió, o sea que la gente que está ahí este, salga de ahí, no esté más esperando Pero se suspendió para el viernes que viene ...porque de sur les cortaba la luz. Sí, tenían corte de luz, entonces no iban a hacer la charla de Campomar... ...que queda para el próximo viernes a la misma hora... ...entran al Face de Rosa Luxemburgo y se fijan... ...y otra cosa que está pasando hoy, esto sí... ...que está a las 19 horas en la librería El Gato Escaldado... Se presentó la revista número 3 de Barrio y Memoria, realizado por la Comisión de la Memoria de la Red Cultural de Boedo. Obviamente la gente que está escuchando esto ya no va a ir a las 19 horas a ahí. Es para ahí si hubiera sabido. Sí, pero pueden ir a ver la revista y a pedirla igualmente en El Gato Escaldado, que es en independencia al 3548. Es la revista de Barrio y Memoria de la Comisión de la Red Cultura de Boedo y describe la historia de vida de los desaparecidos de ese barrio. Adelante. La siguiente gacetilla nos la envía el Frente de Artistas del Borda y su gente Contándonos que hay un taller de periodismo y comunicación Que funciona en el Frente de Artistas del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda. Los talleristas leemos, analizamos las noticias e intercambiamos opiniones para sacar ideas y poder escribirlas Lo que se escribe tiene un fin el fin de informar a los internos que no tienen acceso a los diarios y a toda la gente que está fuera del hospital para que entre otras cosas conozcan qué es el Frente de Artistas del Borda desde este taller se pudo ver que los medios muestran una cara de la realidad y descubrir la conveniencia de las empresas mediáticas y prepararse para entender a los medios difamadores el taller se realiza los sábados a las 13 horas ...en el galpón del Frente de Artistas del Borda... ...frente a la Cantina del Hospital Borda... ...esto es Ramón Carrillo 3.75... ...los sábados a las 13.30 horas. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires... ...manifestó su más enérgico repudio... ...por el fallo que absolvió a los 11 policías acusados... ...por el crimen de Fabián Gorosito ...en la localidad de Mariano Acosta en el año 2010... ...el TOC número 5 de Molón... ...integrado por los jueces Carlos Thompson... ...Susana de Carlo y Angélica Parera resolvió absolver a todos los policías acusados de asesinar a Fabián Gorosito. La fiscalía había pedido perpetua para cuatro de los policías acusados y penas menores para el resto. El crimen constituye un caso testigo de violencia policial y fue denunciado por la Comisión Provincial de la Memoria en su informe anual del 2011. La comisión participó como veedora durante todo el proceso judicial. En este sentido puede constatar la existencia y recolección de elementos probatorios suficientes que hacen todavía más inadmisible el fallo pronunciado en Morón y muestra la complicidad judicial con las prácticas policiales. Además, la comisión expresa su preocupación porque la impunidad consagrada pone en riesgo a los testigos que con valentía dijeron lo que sabían a pesar de las continuas amenazas padecidas durante estos tres años. Esta gacetilla que no llegó a nuestro mail que nunca abrimos Viene con un audio de Hugo Cañón Que es el copresidente de la Comisión Provincial de la Memoria Lo vamos a escuchar ahora eh, es, eh, tenemos una justicia de, de papel mojado porque realmente toda la expectativa que se tiene a través de la, de la ley y de los jueces de algún acto reparador eh, en este caso ha quedado demostrado que es totalmente ineficaz porque hay una alianza corporativa evidente de estos jueces con la policía y hasta el, el escenario montado demuestra esa connivencia explícita lo mismo que los abogados que lo secundaron a estos eh, criminales. Realmente desalienta enormemente porque eh, uno quiere acudir a la legalidad pero creo que hay que levantar el ánimo y seguir los caminos institucionales correspondientes sin necesario pedir el juicio político de estos jueces, reclamar a la corte y buscar un involucramiento. Pero creo que es un momento para pensar que hace falta democratizar la justicia porque esta justicia corporativa responde a un esquema autoritario y avala la impunidad de estos crímenes que comete la policía bonaerense y todos los sistemas de seguridad de la Argentina. Y la siguiente gacetilla nos la envía Correpi con el título Cronograma del juicio por Walter Bulacio, cómo presenciar las audiencias. El Tribunal 29 nos ha informado cuáles serán las condiciones para que la prensa y el público puedan acceder a la sala durante las audiencias del juicio que comenzará el 24 de septiembre en el edificio de la calle Paraguay 1536 entre Montevideo y Rodríguez Peña. Los trabajadores de prensa deberán acreditarse por medio del Centro de Informática Judicial. Para el resto del público se deberá presentar los nombres y los números de documento con antelación al inicio de las audiencias. Para facilitar el trámite Correpi sugiere que todas las personas interesadas en concurrir una o más veces al debate envíen su nombre y el número de DNI a correpi.com.ar si es posible con indicación de qué jornada o jornadas se desea presenciar ya que la capacidad de la sala es limitada semanalmente elaboraremos las listas con los nombres recibidos y las habilitaremos en el tribunal el cronograma previsto por el tribunal es el siguiente siempre a partir de las 10 de la mañana martes 24 de septiembre apertura del debate y lectura de los requerimientos de elevación a juicio luego el tribunal invitará al comisario expósito a prestar declaración indagatoria y comenzará la recepción de las declaraciones testimoniales pedidas por la Fiscalía y la Defensa la recepción de, te de testimonios continuará los días jueves 26 y lunes 30 de septiembre y convocaremos en breve a una reunión de las organizaciones para coordinar la movilización y acto que acompañará el inicio del juicio ¿Cuándo Esto es lo... el inicio del juicio? El inicio del juicio entonces martes 24 de septiembre Lo manda Correpi Esto lo envía Correpi, sí señor Al mail que nunca abrimos y llegamos así a la <tira> última, última Última gacetilla de la, de la noche. noche Que es la gacetilla de excusa, ¿verdad? Es una gacetilla que es la última de la noche Y nos sirve para acompañar una poesía Para acompañar Una música al texto Esta vez tiene que ver con la trata A veces son gacetillas que no diríamos Y otras son que sí diríamos en realidad uh -huh. Tiene que ver con Car Carlos Villalba Que es intendente De la localidad de Salvador Maza Era en realidad Yo estaba acá de casualidad uh -huh. señor Exactamente, fue destituido tras haber sido encontrado En un prostíbulo durante un allanamiento Por este, una causa de trata de personas ¿No era la reunión de la biblioteca acá? No, no, no, el hombre este estaba ahí Pero Carlos Villalba que fue destituido Ahora presentó su candidatura Por el mismo cargo que abandonó hace Una semana, la, 15 días ¿Cómo, ¿Cómo presentó? Claro, porque la, la legislatura provincial Que intervino en la localidad de Salvador Maza Por la ley del municipio Cuando fue intervenido, no inhabilitó a Villalba Para que pueda este, Competir nuevamente por el cargo Así que Hace 15 días que este hombre Que lo encontraron adentro de un prostíbulo Que en donde rescataron mujeres se hicieron, Fue en Salta esto, Se hicieron tres allanamientos Se rescataron en total 34 víctimas De la trata Este hombre estaba en uno de los lugares Donde encontraron una mujer que se llama Maricel Llanes Que estaba recontra, revinculada Al negocio de la trata ¿no? A esta uh -huh. explotación sexual Bueno, este hombre se vuelve a presentar A los 15 días eh, Más el o alcalde menos, de diamante de la destitución. Sí, ¿sabés que sí? Sí, tenés toda la razón cuando decís el al alcalde de diamante, ¿eh? suena suena es igualito. Sí. Bueno, este vamos a escuchar una una poesía que tiene que ver Este, como dijimos, Salvador Massa, este, medio tirado de los pelos, un poeta de San Salvador. Salvador y San Ajá. Salvador están cercas por el nombre. Todo tiene que ver con todo. Y además porque realmente teníamos ganas de escuchar a Roque Dalton y a su sentido del humor tan particular que a algunos no les gustaba el sentido de humor de Roque Dalton, me pareció, este, por lo que cuenta la historia. No sí. vamos a entrar en más detalles y después vamos a escuchar un tema de Riff, que no voy a decir qué tema de Riff es, Pero es un tema que le viene a la perfección al alcalde Diamante Parecería escrito y musicalizado para él Este Roque Dalton y un tema de riff para esta gacetilla excusa. no digo más Sobre dolores de cabeza Es bello ser comunista Aunque cause muchos dolores de cabeza Y es que el dolor de cabeza de los comunistas Se supone, se supone histórico Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo, nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol, Katmandú, 15 horas. Muy rápido. Hace una toma más por la duda. Katmandú, 15 horas. No, no me gusta. Katmandú. Katmandú, 15 horas. Katmandú 15 horas. Katmandú 15 horas. Katmandú, 15 horas. 15 horas. <risa> calma, calma, calma. Toma la pastilla. Toma la pastilla. <risa> Katmandú 15 horas. Refugio de bípedos. Dejando todo frente al micrófono. Vamos a escuchar ahora la cuarta parte de esta entrevista que hizo la gente de La Barca entrelazando en Avia Ayala. En realidad no la hicieron ellos, este, ellos la mandaron a nuestro correo, pero es a Chunisousa de la Asamblea de Esquel, que cuenta la lucha de Esquel y cuenta también qué pasa con la oposición en relación a la lucha de Esquel. Ella lo va a explicar muy bien en el audio que nos mandó la gente de La Barca entrelazando en Avia Ayala.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 Los gobernadores que han estado han sido de distintos partidos políticos. Sí, sí, porque todos son iguales con el tema. Cuando, cuando es oposición, hacen cosas en contra Ajá. del oficialismo. Sí, sí, Entonces sí. yo digo, aprovechemos, porque eh, cuando era el Isurume de la UCR en el 2002, era a favor. Él dijo, sí o sí va a haber minería en Esquel y en Chubut, sí o sí se corta la cinta y bueno, entonces eh, la oposición que era el peronismo hizo la ley 5001 ahora el radicalismo está en contra que son poquitos y el oficialismo dicen que sí o sí como dijo Schauer Schauer en vez de ministro de agricultura y pesca ganadería debería ser de minería porque hace 10 años que está diciendo, pobre Jaguar, debe sentirse frustrado. Sí. Diez años diciendo sí, sí, sí, y que la gente te diga no, no, no, porque son diez años, pobre, me da pena. Claro que debe recibir Mucha premios grasa. para seguir pensando así, porque la otra semana, que decimos que es como Lisurume dijo, sí o sí va a haber minería en Chubut. Así que bueno. bueno, y él también fue a Córdoba y dijo: sí o sí, tiene que estar Monsanto. <risa> él, él está con todas las multinacionales, es el vocero de Son del mundo. patéticos, ¿eh? Vos lo pensás, cómo se acuestan a la noche, con qué cara se afeitan, no, se miran. Me parece que no, sí. mi tiene. No, no. tiene. No, no tiene, debe ser. Si no, no, va a explicar. Sí. Como 10 años? Porque hace 10 años vos entendías que había algunos que no supiera. Que no, no se pues ahora, sí, no, ahora no, ya no. no, ni Monsanto, no, ni Barrick, no, ninguna. La, la última pregunta, Juni, eh, con el tema de las escuelas, eh, acá, en la, tanto en las primarias como en las secundarias, ¿se informa a los chicos, los docentes, pueden dar clase eh, y dar estos temas libremente sin que los censuren, como sucede en, en Catamarca y La Rioja, donde está prohibido el tema de la, o sea, la feria de ciencia, no pueden tener el tema de minería, Bueno, cada profesor que da esos temas de alguna forma es separado del cargo o lo pasan a otro cargo. Este, queríamos saber cómo es el tema acá eh, con las escuelas. Yo te decía que, libertad que los docentes para hablar sobre la que medicina. las maestras fueron la base de todo, ¿no? Y el año pasado firmaron cerca de mil docentes en apoyo al no a la mina, fundema, fundamentando por qué no querían la minería. Ha habido etapas. Una etapa fue que presionaron a, a los docentes, pero esto fue avanzando mucho, se hizo muy fuerte, muy grande. Entonces, cuando fue el plebiscito a los, al tiempo, se hizo en el Consejo Deliberante de Esquel una ordenanza y una disposición diciendo que el 23 de marzo era el Día de la Dignidad de Esquel y que se podía, eso era una cosa para informar y comunicar claro. y enseñar en, los, en, es, en las escuelas. Eso dio paso para que en la provincia tuvieran un poco más de eh, consideración y los docentes pudieran enseñar. Ha habido a veces llamadas de atención más que nada de algunas eh, directoras más papistas, digamos que el papa, ¿no? Y con el miedo, tienen ah, mucho miedo. Este, te digo que a este eh, en esta etapa ya el miedo ha pasado. La gente sabe y dice, no a la mina y está tranquilo porque somos tantos que tendrían que quedarse, sin maestros, <risa> sin médicos, no, sin no, sin nada, no. porque está todo, ustedes saben que hubo numerosas instituciones que dijeron sí a la mina por ejemplo, los bioquímicos, los médicos, empezaron los pediatras el año pasado, en mayo, con una este, conferencia en la cual dijeron por qué los pediatras decían no a la minería fundamentando las enfermedades y todo lo que traía la minería Ahí nomás el obispado católico, uh -huh. los este, pastores protestantes los bioquímicos, los de bosques, los kinesiólogos, los, qué sé yo, todas, eh, los guías de pesca, eh, toda la gente que tiene, los artesanos, toda actividad, dijo que no quería, los abogados. Claro, y como organización hacían con un comunicado. Diciendo comunica, que no a la minería. Eso racha, fue import importantísimo. ¿Qué? Y bueno, todo eso hizo fuerza para que no, no fuera tan este terrible ser del no a la mina, que las presiones ya no tenían no tienen no tienen este efecto porque la gente ya no tiene miedo. refugio de Radio portátil Y entre las radios por las que salimos, siempre salimos los viernes por Radio La Retaguardia Justamente este miércoles pasado, eh, Radio La Retaguardia junto con la Red Nacional de Medios Alternativos Hicieron una transmisión fantástica, porque empezaron antes del mediodía hasta última hora de la tarde eh, Transmitiendo directamente desde Neuquén Exactamente, con gente que estaba ahí Exacto, pasaron algunas cositas. Ese día en Neuquén, en la legislatura, se estaba tratando el tema de autorizar eh, lo que se estipulaba en este acuerdo entre IPF y Chevron, y había algunos grupos de la sociedad... No, no estaban muy de acuerdo con esto Especialmente por la técnica que se supone que va a usar Chevron En realidad no se sabe porque... Eh. No, no <ríe> sé qué votaban porque no se sabe qué es lo que se firmó, ¿no? Claro, el, el, el acuerdo ese por ahora es secreto El texto nadie tuvo acceso a pesar de que se pidió Pero bueno, quizás no, no sean dignos de tener acceso a esa información Pero ¿y entonces qué era lo que votaban? ¿Cómo es que...? Este? Porque yo tuve la oportunidad de, también por internet además de escuchar la fabulosa transmisión que hizo de retaguardia, de ver un poco lo que era la legislatura. Y realmente decían cosas asombrosas eh, cuando sí. empezaron a sí. votar. Empezaron en realidad que quedaron todos los que estaban a favor. Y empezaron... A, las cosas que decían eran realmente asombrosas. Sí, y también se intentó en todo momento, eh, no sé si criminalizar, pero eh, como dar por sentado que los que estaban manifestando fueron directamente a cometer disturbios. Eh, y yo, yo este, no sé, los legisladores Digo, no, esto no se puede hacer Un plebiscito para ver qué es lo que piensa El pueblo, como se hizo en otros lugares Justamente, yo me acordaba de, ahí está Me acordé el nombre, Loncopue la, Una ciudad en donde se le preguntó Directamente a la población, che, ¿qué hacemos Con esta cosa de la minería? Eh, ¿Sí o no? ¿Los autorizamos o no? Y eh, había Un pequeño espacio legal Que daba lugar a que se hiciera El plebiscito, se hizo el plebiscito Y perdió por un mucho por ciento. Eh, en estos casos, por ahí está bueno preguntarle a la población si le parece. O sea, no querían. Eh, no, claro. No, no, no, no es buena idea. No, también lo que de repente se puede preguntar en realidad a todos es este. y, y ver eh, alternativas para lo que es el consumo de energía que no sean este. reventar la tierra, así rápido, ¿no? Como uh -huh. para explicarlo. Este. Eso no, no, no escucho que se hable mucho de eso, otras alternativas de y conseguir energía. Eh, hablando de esta transmisión que fue el día miércoles, en donde ahí estuvo Super TVL, eh, conduciendo, operando, llamando. ¿Cuántas manos tiene? Con los pies, hacía cosas con los pies. Con el bigote. Ah, con claro. el bigote también manejaba la consola mientras hablaba y tenía un plovero. Y bueno, vamos a escuchar primero un extracto de, de lo que fue esta jornada. Eh, realmente eh, el ensañamiento que hay es muy grande y seguramente por el ensañamiento, por los intereses políticos que corren alrededor de este acuerdo, yo estoy segura que con la palabra fuera de compañeros recibidos, la legislatura, comparto esta lectura, va a sesionar. Estoy segura de eso porque está todo el despliegue policial para permitirme eh, eh, que eso pase ¿no? y bueno, se están tratando de sacar las vallas así que cada vez se avanza un poquito más hacia la legislatura y la respuesta de la policía es tan dura que no se puede avanzar mucho más que eso ¿no? pero realmente el agradecimiento a ustedes que pueden eh, mostrarle al país la situación que estamos viviendo en Neuquén y realmente, como decíamos hoy, como estoy diciendo en todas las salidas en los medios, cualquier cosa que suceda en esta represión, cualquier herido grave que haya y ni que hablar que si hay una persona que paga con su vida el costo de este acuerdo es pura y exclusiva responsabilidad del gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapaje, y uh -huh. su policía. Te cuento, Nati, que en todo, en todo el país, y desde, incluso desde, desde otros países, nos están escuchando en esta transmisión especial que estamos haciendo a través de la retaguardia, gente de Córdoba, de, de, de Río Turbio. Eh... Tengo acá al, al sí, secretario dale. general del sindicato ceramista. Eh, te doy con él, te doy con Morales, que es el secretario general del sindicato ceramista para la retaguardia de Buenos Aires. Hola, sí, buenas tardes compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo va Morales? Fernando TVL aquí eh, Bueno, lo, lo que estamos recibiendo desde hace cuatro horas son este, voces que nos cuentan la represión y disparos de fondo No no cesa la cuestión Sí, la verdad que es eh, lo típico de la respuesta de, de los gobiernos, tanto este gobierno provincial que está acostumbrado a, a este tipo de, de, de represiones ¿no? Acá la gente hemos venido A, a manifestar nuestra desconformidad con respecto a lo que quieren eh, acordar acá en, en, en la provincia, la verdad que la mejor, la mejor, eh, la mejor eh, votación que podemos tener hoy justamente que la gente está, está repudiando el acuerdo de Chevron y Pepe, y la verdad que este gobierno, lo único que ha sido en estas cuatro horas, es únicamente gasear a la gente, así que esto no, no, no, no para, la verdad que Va a ser una tarde muy larga, pero seguramente con mucha atención porque hay una clara decisión política de, de reprimir a, a, al pueblo que ha venido a manifestarse ¿no? acá en la legislatura. Así que ya haya anunciado un paro provincial, así que esto es un refugio de, de, de estos gobiernos que, bueno, que salen a, a, a reprimir a los trabajadores y a la comunidad que está, digamos de alguna manera, siempre convencido que los recursos de nuestra provincia ya todavía hay que cuidarlos, y no de esta manera como ellos lo están haciendo, digo, con, con toda esta contaminación y con toda la plata que se van a llevar de acá de la provincia. Uh -huh. Estamos escuchando a Marcelo Morales, el secretario general del sindicato de obreros y empleados ceramistas allí en Neuquén. Eh, Morales, eh, ¿ustedes saben a dónde están llevando a los detenidos? No no, no, no, no, no hay compañeros que están trabajando con respecto a eso, pero ahora bueno nosotros no estamos no es Hay un peligro de plomo, me dice acá una compañera, y la verdad que esto se está tornando cada vez más, más peligroso por, por esta reacción que tienen ellos hacia, lo, hacia la, la comunidad que se viene a manifestar, como ustedes bien lo saben, con todo esto que se, se está debatiendo hoy acá en la provincia. ¿no? Acá hay una, una responsabilidad que, que le va a caer a, a los diputados que aprueben esto, este acuerdo con la complicidad de, de, de, del gobierno que, que está dejando que esto avance, Y sobre todo porque está dando libertad para que se hagan represiones acá frente a la legislatura. Perdón, no escuchamos lo que le dijo la compañera, perdón. ¿Cómo? No escuchamos lo que le decía, lo que le apuntaba la compañera allí. Sí, la compañera decía que había un herido de bala, así que ahora ella sigue en comunicación contigo, así que te contar bien ¿Cómo, cómo, no? cómo está esta situación. Cómo no, ¿Eh? muchas gracias Dejo Marcelo. Conmigo, Marcelo Morales, bueno, secretario eh, el general. compañero Morales, secretario sí. general del sindicato ceramista, nos acaban de decir que están interviniendo en el Hospital Castro Rendón a, a, a, a Rodi Barreiro, que es el hijo, el decano de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad Nacional del Comahue. Lo están interviniendo porque tiene una bala de plomo en la pierna, así que no <tose> hemos podido constatar todavía esa información, pero nos lo dice gente muy confiable que realmente que si es así estamos en una situación que eh, es absolutamente más grave del panorama catastrófico que se está viviendo en Neuquén en este momento. Ahí estaba entonces la transmisión, un fragmento ¿no? de lo que fue durante todo el día, la transmisión especial desde Neuquén, de la RETAGUAR, de la Red Nacional de Medios Alternativos, una cosa que estuvieron haciendo también, es llamando al hospital hasta que al final les mandaron un mail explicando cómo era este asunto del herido de bala, un parte médico muy escueto, un comunicado que dice así, ingreso 1345, sexo masculino, edad 33 años, ingresa lúcido, presentando herida de arma de fuego en hemotórax derecho. Acá la compañera en los primeros este, momentos que se enteran y que la noticia decía que era en una pierna, pero bueno, era un poco más arriba, ¿no? En hemotórax derecho, a la altura del cuarto espacio intercostal sobre región anterior. Andas a ver. Está bien, está bien. Este, sí, con orificio de entrada, sin orificio de salida, queda internado en el servicio de clínica quirúrgica para observación, pero bueno, era una de las cosas que también estaban haciendo desde la retaguardia, ¿no? llamando al hospital y a las comisarías. Un momento tragicómico del día fue cuando alguien se encargó de, de aclarar que no eran balas de, ni de goma ni de plomo lo que se estaba tirando ahí. Claro, pues te tiraron con tres, goma, de tres balas entonces, de goma, de plomo y unas especiales que no eran ni balas de plomo ni de goma, eran como qué sé yo, no sé. ¿Cerámica? ¿Sabes que hay una foto que anduvo circulando también de policías con gomeras? Están disparando y, te, y mostraban también que tenían gomeras. <risa> eh, no, sí, en serio. No, fantástico. Esta es la misma policía también, recordemos, que mató a Teresa Rodríguez y a Fuente Alba. Uh -huh. Bueno, pero fue una cobertura espectacular De la Red Nacional de Medios Alternativos De la Retaguardia Tenemos una segunda parte de estos audios Que fueron del miércoles, la escuchamos En la legislatura en este momento Se acaba de votar Que sigue la sesión Se acaba de votar que sigue la sesión En la legislatura Nosotros nos volvemos a la calle Vamos a charlar con Alejandro Castelar Que es el Secretario General de Los Docentes de Neuquén en la capital, en la ciudad capital. Sí. Eh, Alejandro, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevela aquí, ¿cómo va? Sí, eh, buenas tardes, voy a, a la audiencia. Bueno, vos estuviste hasta recién en el hospital. En el hospital hay un compañero baleado con bala de plomo, recién sale de terapia in intermedia y está en una de las piezas. Está, uh -huh. como es que se llama, en observación. Está en principio fuera de peligro, por lo que... Fuera de peligro, sí. Eh, y es el hijo del el decano de la Universidad... decano De la Universidad vale. de Humanidades. Que estaba, está también allí, por supuesto, la familia. Sí, más vale. Eh... Pero no es el único caso. Eh, hay, eh, hubo dos menores variados de goma, dos secretarios generales de Zapara y el de Picur. Y más o menos... Eh, Calculamos que hay más de 15 compañeros con diferentes grados, de... o sea, entre la bala vale de goma, los culatazos y eso. Uh -huh. bueno, el, caso eh, más, el caso más sí. grave es el de Rodrigo, pero hay otros casos. Claro. Seguramente vos no estabas escuchando la sesión en la legislatura cuando sí, te sí, estaba ahora me vine acá y estoy uh -huh. escuchando. ¿sí? Ah, bueno, acaban, acaban de bueno, votar... los están gaseando, así que me voy a correr, ah, otra vez porque si no se puede respirar. Otra vez la represión allí en las afueras de la bueno, legislatura. Bueno, te corto, disculpame, sí, sí. no lo puedo ¿Cómo no? Bueno, otra vez la represión en las puertas de la legislatura. Nuevamente, en el momento en el que se decide continuar con la sesión, que la legislatura acaba de votar la continuidad de la sesión, cortamos la comunicación con eh, Alejandro Castelar, que es el secretario general de los docentes neuquinos eh, de la capital, de la ciudad capital de la provincia de Neuquén. Eh, porque otra vez con gases lacrimógenos en las, afuera, en las afueras de la legislatura Culos. Y desde la legislatura de Neuquén Donde intentan justificar la este, posibilidad de sesionar Más allá claro, de que verdad. hay un herido de bala este, Allí afuera en la legislatura de Neuquén Nos vamos para Jujuy Porque en Jujuy parece ser que la cosa también está caldeada Vamos a recibir a Santiago Zamora que es uno de los referentes de la corriente clasista y combativa de Jujuy. Eh, Zamora, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele aquí, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Y bueno, acá andamos eh, en la lucha, seguimos contra estos políticos que usan la represión para... Ah, para apagar los reclamos del pueblo, ¿no? Ahí estaba, entonces en Jujuy también se consigue Hay represión, el mismo día que estaba la represión en Neuquén Una cosa para destacar que está en los audios Se escuchaban los balazos De fondo Sí, y este, ahí es en el momento preciso Que la legislatura decide continuar Pese a que ya se sabía que había heridos de bala de plomo Y que estaban tirando gases durante todo el día a la policía O sea, estaba ahí para garantizar esa sesión Que evidentemente al pueblo no le gusta para nada eh, derecho a petición a las autoridades Es por esto que queremos medios alternativos A veces, ¿no? Porque ese día La manera que por lo menos yo tenía Desde el, la ciudad de Buenos Aires De enterarme de que era lo que estaba pasando en Neuquén Fue a través de un medio alternativo Porque podía escuchar también radios de allá Pero acá había gente que Como TVL Solo, este, va solo Pero acompañado con un montón de, de gente de allá Este, operando y sacando al aire lo que estaba pasando Hay una nota muy interesante en Anred en la página de Anred sobre el tratamiento que se hizo de esta noticia y tomaron tres puntos desde Página 12, desde Clarín y desde 8300 que es un sitio web justamente de allá que gracias a le me enteré que se llama 8300 por el código postal eh, quien pueda darse una vueltita y leer esa nota es algo muy, muy interesante ¿verdad? Claro, cuenta cómo fueron tratando cada uno de los diarios las noticias desde el principio Página 12, por ejemplo, lo sacó en Economía eh, ¿Perdón? Sí, en la sección de Economía eh, eh, y Bueno, tendría mucho que ver, supongo Bueno, tenemos un audio más que me acercó Adrián Moyano Que es de AM Provincia, ¿de dónde es? Eh, AM Provincia, de acá de la M de, de La Plata, creo Que es el audio, un audio con Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche Lo escuchamos Ah, estamos mencionando ¿no? lo que ocurrió en, en Neuquén Y precisamente seguimos eh, sobre este tema Lo estamos saludando Jorge Nahuel Es autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén Y es uno de los convocantes a la concentración que se realizó en el día de ayer Frente a la legislatura eh, Jorge, muy amable por atendernos Martín Estriguez, de desde Radio Provincia lo saluda Buen día Buenos días, Martín. Gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor. Eh, a ver, eh, ustedes estaban manifestándose, digo, en, en qué momento se, se desató esta, esta represión de parte de la policía de la provincia de Neuquén fue, ¿no? Claro, la concentración estaba eh, programada a las 10 de la mañana porque allí un, un conjunto de sectores muy, muy eh, diverso. Nosotros pertenecemos al pueblo mapuche, pero también había sectores eh, de la cultura, de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, sectores de estudiantes universitarios o de organizaciones de derechos humanos, bueno, era un, un espectro muy amplio de gente que aquí se pronuncia en contra de este acuerdo escandaloso y PS es Chevron, los que queríamos pronunciarnos frente a la legislatura consciente de que a las cuatro de la tarde iba a sesionar, y a las diez de la mañana cuando eh, terminó de llegar el conjunto de las columnas nosotros como Buche estábamos desde las seis de la mañana allí Este se desartó una, una, una, una, un objetivo de dispersar a a la concentración, y generó un escándalo mayúsculo porque éramos alrededor de 5.000 personas las que estábamos allí, y, lo, y se imaginan con gases, lacrimógenos y balas de goma, lo que fue esa, esa muchedumbre ahí tratando de, de, de disparar. Uh -huh. eh, nos dispersaban una dos cuadras y a los 10 minutos volvíamos de vuelta porque eh, teníamos todo el equipo de sonido listo para realizar el acto, así que ese tipo de maniobra duró hasta las 7 de la tarde, es decir, imagínense de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eh, lo que fue eso, era la ciudad estaba totalmente sitiada con gases, balas, todo el tiempo eh, disparando, y lo más lamentable fue cuando nos enteramos de que uno de los heridos eh, era con, con bala de plomo, uh -huh, uh -huh. había una enorme angustia ahí en la población y, y hoy todavía no sabemos quiera ocurrir con este herido. Uh -huh. eh, ¿Se sabe si la orden eh, llegó de parte de eh, autoridades del gobierno, si un solo eh, jefe policial lo ha dispuesto, digamos? ¿Quién, quién, ¿Quién sería el máximo responsable de esto? No, el responsable es la, la, el gobierno provincial porque la policía si no actúa por decisión propia. Uh -huh. Cuando hay una decisión, además, lo que creó un mal clima fue que... Eh, La legislatura estaba totalmente vallada, ese, como si fuera una especie de fuerte, y era increíble porque se supone que la legislatura es la, la casa de los representantes del pueblo, que así como ellos, es, no, nosotros tenemos derecho también a manifestar y a censurar cuando van a aprobar una ley que va a generar un daño irreparable, como es la actividad hidrocarburífera con el método fracking o fractura hidráulica, y nosotros necesitamos hacer saber eso uh -huh. lo decimos desde un punto de vista de que somos el pueblo, somos las comunidades que ha sido afectado durante décadas por la política Repsol que dejó un pasivo ambiental enorme que nadie se ha hecho cargo del envenenamiento del hecho de la tierra de que no se puede beber el agua que hay aquí en el lugar y no conforme con eso nos eh, anuncian la llegada de una multinacional e impresentable como el Chevron con toda la carga de muerte que trae desde el Ecuador Bueno, y la represión, las agresiones a la comunidad mapuche continuaron durante el día de hoy, por lo menos es una noticia que nos enteramos a la mañana con un comunicado. Sí, un comunicado que decía que en la madrugada de hoy incendiaron intencionalmente las rucas, las casas comunitarias de los LOF, Comunidad, Mapuche, Maripé, en Añelo, provincia de Neuquén, Puelmapu. Eh, en estos mismos territorios es donde está previsto el desembarco de la multinacional Chevron. Rangilemu, por el pueblo lof mapuche maripé, fue víctima de un atentado claramente relacionado con la lucha dada por el conjunto de la Confederación Mapuche de Neuquén en defensa del agua y la vida y contra el saqueo y la hidrofractura. Esta comunidad es una de las más antiguas de la provincia de Neuquén, Y uno de los pocos territorios en que la resistencia de los Lachmen Mapuche, los hermanos y hermanas, ha permitido el cuidado y la defensa de la tierra desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. La noticia completa con más info actualizada la pueden ver en el Facebook de Refugio de Bípedos. Pueden mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero... Sepanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Refugio de vip2.com.ar Y continuando con Refugio de Bípedos, no, eh, acá. No, no, no, no. no, no. Eh, y continuando con esta emisión poética. Ah, y continuando con esta emisión poética. Bueno, acá Jito, quien les habla, hoy estamos haciendo. Esta emisión poética de refugio de bípedos, ah, hombre. No, no, no, no. Y continuando con esta con el emisión. Lucero. No, no, empezamos a.. A ver. Les. Continuando con esta emisión poética de Refugio de Bípedos, este, bueno, acá yo soy Hito, quien les habla, estamos acá en el Centro Cultural de Imaginería, hoy estamos cumpliendo dos años festejando con globos, matracas, eh, guirnaldas y torta. y eh, sidra, dijiste. Isidra, Isidra, Isidra, Isidra. Isidra, Isidra, Isidra. Así no, no, que, una Marcela acá, Morel, que, Marcela Morel, que va a hablar Morel, también en la intromisión poética. Por favor, poética. contanos, Marcela. ¿Qué? no oh, pará, no me pongas el micrófono, porque yo me cojo. Por y Dale, bueno, hoy vas a recitar poesías. A leer mis cosas. Ahora, ahora, ya. Un no minuto. No soy Gustavo Adolfo Becker. No, Epa. está bien. Escúchame. Esto es lo que tiene por la de cultura Jorge Cosi. ¿Qué? Siempre quise saber la música. Esto, esto es eh, Tonolec, se llama. ¿Sí? Se llama Tonolec. ¿Dónde son? Supuestamente es música de los pueblos. Tom, Actualmente el... nosotros pasamos en nuestro programa a Tonek, este, con... haciéndole una nota. Es No, ¿Es, una nota ¿es una mina? ¿Es una chica? no, no, ¿Sí? el tonolé que yo conozco no es alucinante, es boliviano no, en teoría de lo que canta supuestamente es de la región formosa Chaco ah, lo que entiendo tonolé no es mira, es un chabón. el que yo conozco ¿La que canta es... es una chica un le estamos haciendo una nota y vos llegaste Bueno, esta nota un poco loca, ¿no? Eh, porque la idea no es echar a la gente, sino que venga, pasen el dice momento. Y y vengan todos a caer en un lugar junto a la brigada del metal. Podría haber sido peor y que si les al Papa, qué sé yo. Sí, ¿no? <risa> <risa> es una barrabasada muy Orio, adorable. Sí, se podría decir alguna, alguna locura al respecto Pero no, hoy vamos a estar festejando el cumpleaños Ahora lee Marcela Morel en tres sí, la, la conocieron acá recién con ustedes Y ahora van a escuchar la, la, su preciosa voz y su preciosa poesía Gracias. Che, el segundo libro ya en curso. El segundo libro ya está en chile. A ver si está, está cosiendo. Es un libro cosido. Bueno, no se ha bueno, ya está en eso. ¿Qué significa un libro cosido? A ver, no podemos técnico. bueno, técnico es un libro que se le pasa no, a, a e hilo. E sus eh, sopleos yo algún día te hago una pregunta que no sé Que te tome por sorpresa y me digas no, no tengo ni idea de qué me estás hablando mira, hay muchísimos temas cosiste libros? ¿tuyos? no, no hiciste ese laburo? no, el laburo no, la verdad no, no, no, no, no. ¿Hiciste laburo de encolado alguna vez? Sí, eso sí, una vez hice un laburo de encolado que fue, fue brutal Porque... Por favor, no sé cualquier oh, cosa Permiso, se ha acercado otro ah, este, es integrante de es, este Buenas tardes Buenas buena Noches noche. oh, Muy sí, bueno, eh Muchas gracias Un evento gracias. poético Una vez veces el libro, me dicen desastre Acá el compañero tiene que ver con lo que va a ser la feria del libro de Heavy, de la Feria de editorial, libro editorial y con algunos libros también el propio y de algunos amigos del sur del conurbano Guarani. Vino de otra mesa, este, para esta mesa. Pero, y en la mesa de la alegría. Sí, ¿no? sí bien. Y, así es como hay trencita es, de alegría y mesa. Está bien, está bien, está bien. Y también la más remedio que cuentes algo de lo que va a pasar en esta feria de Heavy. Bueno, eh, es señora... a... Bueno, mi nombre es Andrés Gómez, soy autor del libro Otras Vidas. Y Y yo adelanto el proyecto de Ediciones Uruca Que vamos a estar participando en lo que va a ser la feria Heavy Metal Convocada acá por el compañero amigo Quito ¿Qué día, Che? El 19 de octubre a las 3 de la tarde Convocamos a todo lo que quieran ¿Qué cae? Sábado. sábado Un sábado tempranito a las 3 Para disfrutar de lo que es una nueva propuesta Y, y le pegan hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12. No, hasta no, las 12. No, todo el día. <ríe> y sí, porque hay muchas cosas interesantes para conocer. ¿Qué qué heavy. ¿De qué era va la feria vi Y bueno, a ver, están de libros, de lectura de poemas, presentación del libro Iron Maiden de César Fuentes, eh, eh, también, bueno, el ejito de Tres Locos Y hay otro muchacho que no recuerdo el nombre ahora, que sacó un libro sobre Metallica. Y bueno, después nosotros la parte más poética, digamos, del de, de evento Bueno pues, Luco, este... Quinto que estaba acá recién Se fue para... No, para el continuar con estos años de la imaginería Seguimos charlando, la que te viniste acá a la mesa Pero cerramos, ¿no? la transmisión Tenemos que apagar los grabadores porque vienen los de seguridad charla Claro, o sea. <risa> bueno, gracias Gracias todos. Una absoluta falta de seriedad No tuvimos tiempo de editarlo por eso Pero esto pasaba este, ¿Cuándo fue? Anoche en la anoche, imaginería Anoche en la imaginería Centro cultural Cumpliendo dos años festejando El segundo aniversario de la imaginería Fui el único que estuvo ahí de los que estuvo La primera noche No, la había la otro acera. muchacho más que era el que descorchaba que Había descorchado el vino ah, la primera noche Cierto, cierto. Yo, yo no, no estuve la primera noche, ¿eh? no sé por qué sé esto Ah, bueno, eh, de paso vamos a agradecer, nos han regalado de editorial prosa y poesía a Merian Editores, En lugar de un libro, de Miguel Ángel Millara. En lugar de un libro es el título del libro. Un hermoso libro de poesías que conservaremos aquí en nuestro estudio. Y en las próximas sueltas de libros de los refugios de soles, quizás esté por ahí. Quizás. Una cosa que nos pasaba en la mesa de la alegría, como definió Gito. Sí. Este, toda esa gente con la que estuvimos hablando justo se acercó cuando la Fudi y sus amigos habían ido. Justo en ese momento. Porque si no, además, estaba este, también, que en un momento estaba, eh, no, había espacio. ¿Estás eh, había... que había llegado ya la Fudi? Sí, habían salido un minutito. Este... Ah. Porque hay una mesa, muchas sillas alrededor de la mesa Que sí. pasa eso Y es una de las cosas lindas que pasa en la imaginería La rotación de gente y todos conocidos realmente Uh, mire, hablando de poca seriedad Mire quiénes llegan ahí oh, eh, No te escucho Gracias por comunicarte con Postergate Sociedad Anónima. ¿Querés postergar algo? Para nosotros será un placer. Evadite y viví una vida plena. Hola, sí, postergaciones, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Eh, quería llamarte por esto, una postergación. Esta sí, dígame, nuestro servicio es eh, muy amplio. Quería... Eh, bueno, mira, yo tenía que ir a cenar a de mi abuela. No estoy, no estoy queriendo. Ajá. No estoy queriendo, ¿Por, ¿por algún motivo en que... particular? Sí, la verdad es que no me da la gana. Está muy vieja, habla muy lento y un... tengo cosas más interesantes que hacer. Muy bien. Bueno, pero no, el tema es, ¿vos podés hacérmelo? Sí, a ver, eh, veo que sos muy joven. ¿Me podrías de decir tu número de socio? Ay, tengo el socio de mi viejo, perdóname. A ver, espérame un segundito, ¿sí? 25, no, 27, 3, no. 25 eh, mm. me me 25 ¿Pero estaría presente tu padre? Es ma eh, que es mayor. No, eh, sí, sí, él está al tanto. Está acá, está al tanto. Está ah, bueno, perfecto. Sí, a ver. Eh. Sí, en ese horario podríamos postergarte eh, y ya te digo... Serían 400 pesos. Bueno, buenísimo. ¿Cómo te pago? ¿Cómo te, te pago ahora? Cualquier, sí. Cualquier forma de pago. Llevo? ¿T -t -t ¿Tarjeta? Tarjeta, no, Visa y Vivectron. Buenísimo. Listo. Ya te pasó. Listo. ¿Tenés los datos vos? Sí, por Bueno, supuesto. listo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Sea muy buen Chao. Besito. Chao. Evadite. Y viví una vida plena Noti, escucho, presente en Refugio Bebípedos Quedó pendiente ¿Qué quedó pendiente? Eso, ¿qué quedó pendiente? Y quedó pendiente, eh, Confesiones de Invierno 2 Donde atenta la oreja que se viene un poeta... Yo ya lo he visto un par de veces, un muy bueno, Javier Dalechihuana. Eh, y le hicimos una notita y un par de, de poemitas de él. Hay una poesía de Vicky, de Vicky con Q. ¿Qué es lo que hace Vicky con Q en Confesiones de Invierno? Ella organiza y también participa. Estuvo participando con, pues, con Poesía sin Cuartel, un cuarteto poético que hace intervenciones poéticas. Y también era un poco la anfitriona. ¿Ya sabemos a qué poetas vamos este, a invitar para los cuantos años de refugio de bípedos? Eh, no, no sabemos Son hemos, cuatro años ¿sí? Hemos recibido algún mail de algún poeta que escuche este programa y que quiera participar Yo me acosté, ¿se nota cuando hablo así acostado? Sí, sí, sí En el piso, sí uh -huh. eh, No, no, ningún poeta nos escucha ni nos escribe Bueno, entonces este lo vamos a tener que elegir a dedo nosotros Y sí, tampoco músicos, hemos abierto la convocatoria a músicos Pero los músicos tampoco nos escuchan Listo, bueno los Ah, temer... y la gente de teatro Que tampoco nos escucha Pero podemos practicar algo de acá a dos meses ¿Y cómo se ve usted actuando? No, yo quiero tocar algo eh... ¿Qué? Eh, no, está bien No voy a decir nada al respecto eh, Usted haga lo que le parezca conveniente Sí, por supuesto Muy bien, y no vamos a terminar este programa sin presentar al único, al incomparable Al hombre que se duerme una siesta en la rama de un árbol de lanusa El señor Paulo Giacobbe Si fuera necesario lo volvería a hacer, no quiero dejar pasar un segundo más Sin dejar de presentar al señor, que este no sé bien qué hace ya a esta hora El doctor señor Catriel Fernández Sí, ya sé lo que hace, cosas con luces Muy bien, muchas gracias a los que están del otro lado del parlante, a los que nos están escuchando, a los que quizás nos escuchen y a los que no nos escuchan. Y creo que esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana próxima. Ahora, ¿te puedes levantar del piso? ¿Por qué, ¿qué? viene alguien? No, pero va a venir TVL con las jóvenes. We'll dance, dance blue sure we will, we'll dance the blues, yeah, blue. in the middle of the alley, let's dance your face, let's dance your lips, And dance your, dance your, nose. And we'll dance your nose, and then we'll dance your side in.